Mujeres. Ya casi ha transcurrido el día de la mujer trabajadora y, justo por el trabajo y la mujer que soy, no he podido entrar hasta ahora en el ordenador y sentir vértigo al pensar en los días que habrán de pasar para que las mujeres trabajadoras de todo el mundo dejemos de tener un día. Un día para es una reivindicación de. Preposiciones y siempre la misma batalla. La dignificación humana. La cuestión es no cejar nunca, para lo bueno y para lo malo. No cejar ni un momento. Cejar, invento. Debe venir del ojo a vizor, la ceja como tilde y rúbrica Lado Cielo. Tengo una amiga de veintipocos años que lleva en lo del feminismo desde que era mucho más cría que ahora. Un día que me hizo un meeting y me debió parecer demasiado porque tuve el valor de decirle Ana, no lo mires todo desde ese filtro. Hay muchas más cosas. ¿Más? ¿Solo? me respondió azorada. Otra vez las preposiciones, pero en aquella ocasión pegaban puñetazos. Las feministas actuales llevan minifalda y medias de leopardo. El mito del cesto de mimbre se ha ido al carajo, el cesto no, que es muy cómodo. Los machos del gran berlusconismo, del duce, del poder, de la megalomanía y de la demencia siguen rigiendo el mundo. Basta con leer el periódico y darse cuenta que Nerón sigue aquí. También hay hombres hombres, mujeres maravillosas y mujeres para la misoginia en los grandes estrados. En los trabajos ya sabemos, todavía no nos equiparan a ellos, y en las casas cada cual sabe lo suyo. Solo que hay cosas que traspasan las paredes y nos manchan de sangre la pupila, brevemente indignada de la larga y ancha indiferencia. Como nos quieren hacer creer que hemos avanzado y lo hemos hecho gracias currantas antecesoras del feminismo más de lo que en realidad lo hemos hecho juegan a equiparar nuestros cuerpos jóvenes y altaneros con el objeto sexual del paquete masculino vibrando y entonces te das cuenta de que no se ha entendido nada por dios entregagate a esperas ah El 21 ha venido a ponerlo todo patas para arriba, al 21 no le sirven los matices, compra a granel y solo los titulares. El principio de este siglo no quiere análisis, va tirando con exabruptos, se defiende de sí mismo. El menosprecio a la mujer aún es muy grande y se filtra por cualquier arista. No nos queda más remedio que hacer como mi amiga Ana, que parece que ande pegando codazos todo el tiempo, cuando solo pretende avanzar e ir señalando las injusticias. Ana se le va acumulando el trabajo. El día que descubrió que el feminismo entroncaba con todas las libertades humanas, se ajustó más el jersey y siguió denunciando. Ahora no se le escapa ninguna. ...por eso es tan necesario para ella descansar, soñar en el amor... ...perderse en los torsos de armarios titánicos de los hombres que prefiere... ...o simplemente quedarse sola en casa. Las mujeres pendientes de las cosas del mundo... ...las mujeres pendientes de su familia... ...las mujeres que penden de las campanas... ...las mujeres campanas y las mujeres cabras... ...las cabras que se cambian por un par de mujeres... ...las putas, las vírgenes... Y todas las mujeres del mundo debemos seguir currando en beneficio propio hasta el día en que no necesitemos día. La utopía. Es otra mujer, la gran madre que nos pare cada día. Dom dom dom dom dom la vida dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom Así empezaba eh, hace exactamente una semana, el viernes día 11 de marzo, eh, una obra de teatro que nos dejó absolutamente asombrados, una obra de Uroc Teatro eh, que se llama así, Torrijas de Cerdo. Eh, la verdad es que nos lo pasamos, nos divertimos muchísimo Y al mismo tiempo nos quedamos bastante sorprendidos de la fuerza y la hondura de este texto protagonizado por cuatro mujeres Esta noche tenemos una de ellas, a Rosa Clara, al otro lado del teléfono Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando a que me hagáis la entrevista, vamos, pero ya de hace un rato, ¿eh? <risa> hace un ratito, ¿no? Sí. Bueno, y, y eh, lo primero que te quería preguntar es, ¿cuál de, cuál de esas cuatro actrices eres tú? Bueno, pues yo soy... ¿Os acordáis de la mujer promiscua que se fuma un cigarro y que mata con la katana a las amigas? Dios mío, ese cigarro que te fumaste en Móstoles y que te saltó uno diciendo ¡No se puede fumar! Sí, pero yo le dije que era una convención, que tampoco iba a matar a nadie con la katana. Uh -huh. Pero bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que esto lo hicimos antes de lo de la prohibición y de repente enriquecía mucho el personaje lo del cigarro y lo de la, y lo de la pipa sí. y de repente quitarlo, pues era quitarlo de la katana y pues bueno, pensamos, ¿nos la jugamos? Pues no la vamos a jugar. Pues, pero así, directamente. No, sabes Pero sí. que sabes que en algún sitio les han denunciado y todo mm, En Barcelona, en la, en la representación de Ger lo, lo escuché, lo leí Lo que pasa es que nosotros por ahora Y por desgracia todavía no tenemos tantos bolos Como para que nos puedan denunciar <risa> Pero vamos, bueno, ojalá, ojalá, ojalá Que nos ¿no? denuncien es porque hacemos muchos bolos <risa> Qué bueno Bueno, una de las cosas más sorprendentes de esta obra mm. eh, No solamente es el texto mm. ¿no? Es la disposición es como como muy hieráticas <risa> sí. Desde el principio Pareces una especie de coro griego ¿Eh? Sí, sí. Pero que de repente se, se empieza a desmelenar una por una, ¿no? Sí, es como... Nosotros a veces lo decimos en los ensayos, no tenemos mm, prácticamente interrelación unas con otras, ¿no? No. Sin embargo, pues es como una misma mujer en cinco vertientes, como explicarte. Uh -huh. Son cinco mujeres diferentes, pero que podría perfectamente contarlo también una, porque es como varios estados de ánimo de una mujer... Y, ...y que yo creo que incluso podríamos hasta intercambiarnos en un momento dado, ¿no? En un momento dado, sí, sí. Hay algunos guiños, ¿eh? Sí. De miraditas, de tal, de... Pero sí. son mínimos, ¿no? Sí, muy pocos, porque aparte, pues el autor también lo... Antonio también lo ha decidido así... Ajá. Uh -huh y lo que pasa es que claro, ten, ten en cuenta que a medida que vas rodando la función, pues van saliendo cositas también que aunque tú no las aunque no estén escritas o estén tengan la convención de esa manera van surgiendo, ¿no? Van surgiendo, sí. Y hay pues algunos guiños como dices tú, ya sea a qué momentos te refieres que nos miramos o nos interrelacionamos pero muy brevemente. Muy sí. brevemente, sí, como de quítate ponte aquí. <risa> sí, sí, eh, sí. Sería sí. que ¿no? te referías a eso, sí, sí sí, sí, sí, Bueno, pues eh, tu personaje en concreto, eh, tiene la historia esa de la katana es Impresionante. Es mortal. Es sí, es mortal. A ver, eh, es una obra en la que te pasas, yo no sé cuánto tiempo duró, hora y media, hora y cuarto por ahí, ¿no? Sí, o un poquito menos, Un poquito sí, menos, bueno, es que se, se hace muy muy cortita. Bueno, pues te lo pasas riéndote todo el tiempo. Sí, pero hay veces que te estás preguntando, Dios mío, ¿de qué me estoy riendo? Sí. ¿Eh? Es buenísima esa descripción de la obra porque en realidad a veces la risa es amarga. Mhm. Uh -huh porque es verdad que está todo escrito en clave de humor, pero todo con un realismo muy muy amargo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Porque claro, te estás contando en realidad una tragedia, o sea, por ejemplo, todos los personajes tienen su pequeña tragedia, ¿no? Una no se puede comunicar, la otra odia sus pelos y su físico, y lo único que le importa es lo que piensen los demás. El mío mismo, lo único que quiere es que la quieran y no encuentra el amor, lo que pasa es que lo cuenta de tal manera que te partes, pero luego te vas a casa y dices, joder, pobre tía, así si Lo cuenta, que... lo cuenta de tal manera que joder, con las amigas, Dios mío, el juego sí. de la katana. Sí, bueno, mmm... Además es que lo curioso de esta obra es que cabe todo. Cabe mm. una especie de surrealismo tremendo en una historia que hay, la historia sí. del cartero es del fontanero, perdón, es, ah, es, sí. es surrealista total, o sea, es sí. una, una especie, a mí me recuerda eh, una mezcla entre Borges y, y aquellos dibujos de de, de de cómo se llamaba, de Op. ¿Mm? ...pues, ¿sabes qué pasa? Que Antonio es un, un genio... ...entonces, él nos conoce tanto a las actrices... ...porque somos amigos desde hace tantísimos años un poco basándose en la personalidad que tenía un poquito cada una y como alargando eso como un chicle, Ajá. llevándolo al extremo, ha conseguido que entre los textos que tenía ya, porque esta obra fue escrita hace muchos años para otras personas... Eso era una de las cosas que a mí me sorprendía, porque sí. yo empecé a bucear y sí. vi que esta obra no era esto, era otra cosa. Era otra cosa, si sí, eh, Se escribió hace un montón de tiempo, igual ahora ya 11 años, o es que no sé el tiempo exactamente... Pero esos personajes, pues algunos, o sea, er, eran eh, chicos y chicas, pero ahora esta obra, algunos textos se sí han, sí han perdurado, ¿no? Uh -huh. Pero otros los ha o sea, escrito completamente nuevos y, y ten en cuenta que nos conoce mucho. Entonces hemos jugado con esa haza nosotras, que, que el autor nos conoce, que es una maravilla escribiendo y que se han juntado todas las cosas, ¿no? Que nos conoce y que, y que el texto es maravilloso. El texto es buenísimo. Vamos a escuchar un poquito. Vale. No, un momento. Vale que cada 100 hombres que te lleves a la cama, 79 van a amargarte la vida. Y para cuando des con uno de los del 21%, estarás cans. Lo que me dicen mis amigas para intentar ayudarme es que coma menos, que beba menos, que salga menos, que fume menos, que hable menos. Que me drogue menos y que folle menos. Y con menos gente. Yo es que prohibiría la sinceridad. De hecho, a los que donde sinceros por la vida, cada vez que dijeran la verdad, les quitaba tres puntos del carnet de conducir. Soy tolerante, alegre. ...y amiga de los inmigrantes... ...y de los ecuatorianos. Tengo una paciencia infinita... ...y hasta he llegado a ser... ...subcampeona de piragüismo de la Comunidad de Madrid. Por eso tengo los hombros que tengo, joder. La única palabrota que se me escapa de vez en cuando es... ...¡Me cago en tu puta madre, hijo de la gran puta! No es más bello más sutil y más artístico. El complejo sistema de alcantarillado de una gran ciudad. Que las meninas de Velázquez. La gente quiere cagar con comodidad. ¡Eso es lo primero en la vida! Ya vendrá luego Velázquez si descubres. Ay, Dios mío, de verdad. Esto es, es, es tremendo, es tremendo es tremendo. Esto de la gente quiere cagar con comodidad... Y, y eso no es. Es, es, es. O sea, es. es que lo primero es cagar y después ya hablaremos del gobierno. Ay, Dios mío. Hay tres hay tres placeres, tres mínimos. Ay, por, por son, favor, dímelos ahora mismo. Mira, comer, cagar y respirar. Ah, oh, te has dejado uno muy importante que no, no voy a entrar en, al trapo, ¿eh? Eh, no, no, no, no, sí está claro. Pero es que si <risa> es que sí, están dentro de todo eso. Y también acaba en <risa> Exactamente. Dentro de todo eso está el que te falta. Madre mía, por favor. Ese que, ese que nombra la otra, ese, ese de follar. Sí, sí, sí. Y además lo cantamos en la canción. Yo fornico, tú, fornica tú es el fornicas, el fornica. Es, a eso iba yo ahora. Totalmente. La obra está llena de canciones absolutamente fantásticas. Procaces, sí, sí. Procaces, increíbles. Sí, sí. ¿eh? Que además se te pegan. Yo salí de allí cantando Círculo, qué tapezón. Sí. <risa> ¿Eh? pezón círculo teta el eh, círculo las... teta pezón Ahí es. pezón círculo teta toma sí sí pues Pues como lo que es Antonio, a Antonio Eso. le gusta provocar y a nosotros nos gusta también y si nos juntamos las ganas, el hambre con las ganas de comer, que dice mi madre, Ajá. pues sale lo que sale, que son ese Además, esas mira, la del fornicio estaba escrita, la de Dom Dom y el fornicio sí. estaban escritas ya desde hace tiempo. Sí. ¿Y estas nuevas de, de ahora son las de mujeres ebriweres? Sí, que la vamos a poner luego para acabar. ¿Sí? y la de círculo de Tapezón, porque claro, Pues oh, no. esta gran tarjeta de tener la teta que te ha tocado y no la que tú deseas. Y no la que tú quieres, claro, exactamente. ¿Y esa canción ha surgido directamente de Antonio o ha habido hay un juego con vosotras? Esa ha surgido de la mente de Antonio. De la mente de Antonio, directamente. Y Antonio propone y nosotras disponemos. Madre mía. O sea, él de repente dice, esta es la canción. Ya. Y nosotros pues le metimos los gestos y bueno, bueno y Antonio también, claro. Quiero decir, Antonio es el, el, el alma creadora total. Sí. Y nosotras somos, como digamos, sus... Como Los Ángeles de Charlie Y de hecho lo hablamos muchas veces Que le es Charlie y nosotros Los Ángeles, ¿no? Bueno. para hacer una comparación y, y sí, y las canciones son de esa mente privilegiada que tiene Y la suerte que tenemos nosotros es de que sea nuestro director y nuestro escritor Bueno, pues vamos Creo que tengo un cachito aquí de Círculo Tetapezón Genial Vamos a ello ¡Vale! ¡Viva! ¿Sí? Pezón, círculo, teta, pezón Pezón, círculo, teta Grandes, pequeñas, caídas, bien puestas Círculo, teta, pezón, pezón Bueno, las alas se caían en aplausos, el otro día pasaba exactamente igual, Rosa. Oye, me he dado cuenta de que cantamos bastante bien, ¿eh? No, no, es, a eso iba yo. Te prometo que estaba escuchándolo ahora y digo, parecemos artistas totalmente. A ver, yo, yo te iba a preguntar si tenéis formación de canto, si habéis hecho algo, porque la verdad es que suena bien. Uy, me, me alegra que me hagas esta pregunta, como dirían las, las actrices antiguas. <risa> pues es que, a ver, mmm, sí que tenemos toda formación de canto, porque todas hemos pasado... Por la resad, quitando a una de nosotras, que no ha pasado, pero que es cantante profesional, con ah, lo cual claro. canta Ahí todavía está. mejor que nosotras. Ahí está. Así que, pues sí, todas tenemos formación de canto y... ¿Pero la habéis y... utilizado o ha sido esta esta vez la primera vez que la no, habéis No, no, no, nosotros en, en UROC... Para y... y... llevamos cantando, nosotros estamos haciendo infantiles desde hace muchísimo tiempo y, y tenemos excusas siempre para utilizar las canciones en todas las cosas no. que hacemos. Hay que decir que UROC lleva cuántos años, Eva. Pues Urock? mira, en el 95 empezamos. Uh -huh. Y Uroc ya existe desde, o sea, lo los que crearon UROC en principio Están desde los años 80 Sí, me lo vas a decir a mí Yo yo hice una cosa con vosotros hace un montón de años ¿Ah, sí? Con los primeros que hicieron UROC Con los UROC Margallos, sí, con los señor. Magallo Martínez Con los Magallo -Martínez. Martínez, sí, señor Pues entonces, en Móstoles, ¿qué te voy a contar a ti? En Móstoles, en la inauguración de la Casa de la Cultura de Móstoles ¿Hace siglos? Pues entonces, ¿qué te voy a, de a contar? De los 80 o sea, existe desde los 80 Lo que claro. pasa es que esta escisión de UROC sí. Que que la dirige Olga, que es la hija de, de Juan y de Petra uh -huh. Pues es, empezó como teatro y Infantil, ¿vale? Ajá. De hecho, nuestro fuerte Es el teatro infantil, y somos uno de los Mejores grupos, no es por tirarme claveles, de verdad <risa> Pero os invito a que vengáis a ver El Cirano de Nueva Orleans O el, de Nueva Orleans? Sí, o el Clan Quijote De La Mancha, por ejemplo, Narganda el domingo Pasado Ajá. mañana, para que veáis que se estoy Hablando de un grupo con solera Pero esto de... Siempre hemos cantado, en todos nuestros infantiles hemos cantado. Y en cualquier cosita que se ha hecho Uro, pues siempre la excusa es poner alguna canción. Bueno, y, y entonces un, una cosa. Dime. Eh, Acostumbrada al público infantil, sí. que es el más duro del mundo, sí. Sí, sí, y sí, el, sí. Que no, el que diga lo contrario es que no sabe lo que está hablando, sí. eh, pasar a un público tan complaciente como el adulto cuando le tocan esos temitas, uh -huh. eh, ¿es demasiado fácil o te abre otros caminos? Ah, tiene. O sea, tú crees... O sea, por lo que me acabas de decir, crees que el público adulto es fácil, ¿no? No, no, no. Digo en comparación con ya, el de los ¿Sabes qué pasa? Mira, Torrijas es una obra que no es una obra convencional. O sea, no. tú no estás haciendo mm, eh, asesinato en el Orient Express. Uh -huh. no estás haciendo un Shakespeare, no estás haciendo un Molière, estás haciendo una obra de un texto completamente actual que habla de un tema que, aunque sea actual a la gente, a todo el mundo, pues de repente igual no le viene bien programarlo, uh -huh. porque no saben qué público va a acudir Exactamente. Entonces, sí. de repente, pues es un texto que cuando lo llevas, la gente se parte, se muere y dicen que es maravilloso, pero ¿cómo un programador se arriesga a programarlo para que no sepa quién va a ir o no va a ir porque habla de repente de Chocho o de una mujer que no sé qué no sé? Entonces... Mira, te voy, eh, te voy a poner un ejemplo. Sí, Delante sí. de nosotros había una familia con un niño de 10 años Ajá Claro, el niño estaba Flipado Flipado Claro Pero es que yo soy los padres Y le habría sacado de allí Claro Porque la mitad de las cosas No las estaba entendiendo Es que <risa> Entonces... claro Es que yo no sé O sea, yo intentaría pues sea, esto yo hablo como madre Yo sí. soy madre de un niño de 11 años eh, También tengo que decir Que entre todas las actrices de urox Sumamos ocho hijos ¿eh? O sea, que ya somos señoras <risa> Sí, señor o sea, Ya somos señoras Pero lo que te digo es que yo intentaría enterarme de qué va la obra que voy a ver con mi hijo de 10 años, si es más por la noche en un teatro. Evidentemente. Pero vamos, que yo comprendo que esas personas dijeran, madre mía, ¿dónde he traído a mi hijo? Pero claro, yo me iría a ver mejor un infantil por la mañana que una obra que sea Metorrijas de Cerdo, porque por lo menos me enteraría de lo que va, pero a lo que voy. Para, para nosotras, como actrices que hemos hecho infantiles tanto tiempo, es un placer tan grande poder comunicarte con la mirada con el público adulto y que y, y, y entrar en ese en esa en ese canal no de comunicación que con cualquier miradita, gesto con cualquier mmm, palabra se están riendo porque saben exactamente lo que les estás explicando exactamente entonces es un placer un placer absoluto o sea para mí para mis compañeras lo hemos hablado es Perdón por la comparación, un orgasmo cada función de Torrijas, o sea, es así. Qué bueno, qué bueno. Es un orgasmo porque, pues mira, ostras, es un placer no solo por los textos, sino por cómo responde el público. Por cómo responde, sí. Yo, yo os vi muy sorprendidas el otro día. Hombre, es que de repente se encienden las luces del Teatro Español y estaba hasta Rabandera. Porque, ¿sabes qué pasaba? Que teníamos los focos de cara y no veíamos bien al público. Si sí, sí había gente o no había gente, ¿no? Es que sabíamos que qué estaba bueno. bastante lleno, pero que hubiera hasta los tres pisos llenos y que se quedara gente en la calle... ¡Ah, oh, qué bueno! Hombre, qué bueno. pues nosotros, para nosotras eso es el mejor premio y, sobre todo, pues que nosotras estamos nominadas por esta obra a los premios a Max. A los premios Max, sí, eso te iba a sí, comentar. Sí, este año, pues en la categoría de Mejor Espectáculo Musical... Y para nosotros que lo viera tanta gente significaba que nos iban a poder dar mucho apoyo en las votaciones, ¿no? Pues desde aquí lo vamos a mandar todo el apoyo posible Genial, para, que, para que ganéis esos premios, porque de verdad que es una maravilla ver esta obra. Ay, lo digo qué desde qué el Callejón del Hambre, ¿eh? si tenéis la oportunidad, buscad Torrijas de Cerdo, ya sabéis, solo que meterlo en Google, ahora sí. todo sale ahí ¿eh? sí, sí. y os enteráis de dónde está. Sí, Pero sí, hemos sí. llegado a un momento muy especial del programa, ver, ¿vale? A Tú a ver, hablabas sí. del orgasmo antes, sí. ¿vale? Bueno, yo te he pedido un gustazo. Como toda la gente que pasa por este programa Y tú me has pedido una cosa muy especial Sí Me has pedido que te ponga una cadena del váter pues O sea, sí. cuando se tira del váter Pues sí ¿Vale? Pues vale. sí Bien Y da, da, cuéntanos por qué Bueno, eh, ¿te acuerdas que antes hemos, antes hemos hablado de las cosas, de las tres cosas que hay importantes o más placenteras en la vida? Uh -huh. Una es cagar, ¿no? Sí, sí No lo decimos en Torrijas, cagar con comodidad ah. <risa> Espera, espera, espera Espera Espera que se nos revela, que Ay, quiere no, salir no, no, antes no de que... Ay, se nos tiempo. revele, por favor, a la bruja vería por ahí. Ahí, ahí, ahí está, ya está. Que lo que te decía, es que mira, si de las otras cosas que, que me parecían placenteras, no encontraba un sonido, porque claro, no vamos a poner un orgasmo en directo, ¿no? No. Y las de comer, pues gente masticando tampoco me parece lo más idóneo. <risa> pues tampoco. Pues en todo lo de cagar, de repente tenía varias connotaciones. Una es que cuando uno caga, pues se queda tan a gusto. Claro. Y otra es que cuando tiras de la cadena parece como que se va todo lo malo, ¿no? Uh -huh. Es como una mezcla, entonces, entre ese que últimamente estoy estreñida y que cada vez que cago lo paso fatal, <risa> me acordé y dije, pues nada, lo de la cadena, que para mí es un alivio, y bueno, dije, pues... pues podríamos haber puesto una banda sonora preciosa de cualquier película, pero eso ya es tan típico. ¿Verdad? Ay, muy típico. Pues nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a... como no vamos a cagar aquí en directo, porque no es cuestión... No, no, y aparte ¿Eh? que hay que hacer ganas. Si hay que no hacer ganas, todavía. claro. Entonces, como no vamos a hacer eso, lo que vamos a hacer va a ser... Primero pensar que vamos a soltar todo lo malo uh -huh. ¿eh? y después tirar de la cadena. Fenomenal. ¿Qué tal? ¿Ya lo has pensado? A ver. ¿Todo lo malo? Venga, fuera. Ahí va. ¡Qué disfrute, por Dios! Oh, ¡Qué bien! Me he ancha que larga. ¡Qué gusto! Oye, lo he tirado todo. Ahí qué se ha quedado. ¡Qué bien, qué bien! Qué se bien. Que se lo lleve el viento, que se lo lleve el agua y que se lo lleve el aire. Sí, como decía el de los Toreos Muertos, mi, mi, mi agüita amarilla. Sí, totalmente. <risa> La mejor canción del mundo. <risa> bueno, pues Rosa, un sí. disfrute hablar contigo. Igualmente, y Alberto. Y nos, nos vamos a ir con las mujeres ebrihueres, sí. que yo, para mí, es un temazo. Yo lo he cogido de una grabación de YouTube que hay, sí. que es en directo, sí. pero yo lo grabaría. O sea, yo, si fuera vosotras si fuera el autor, sí. que hemos dicho que era Antonio Muñoz de Mesa, ¿verdad? Antonio Muñoz de Mesa, sí. Exactamente. Sí. Bueno, yo esto lo grabaría como un tema a capela. En este programa nos encanta la música a capela, ponemos música a capela en todos los programas. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Y lo grabaría como tal porque me parece un, un hit. así Qué bueno. Así de que... claro. Qué guay, pues mira, lo voy a proponer, como tengo que ver a las chicas eh, pronto, se lo voy a proponer y a Antonio, y a ver si nos dicen que lo grabamos, oye, lo grabamos y os lo mandamos oye, y lo ponéis en la radio Hombre, que si lo ponemos, se <risa> seguro, lo hacemos tema fijo del callejón Qué guay, pues porque se lo voy a proponer Me parece una chico. pasada, aparte Genial. de que la, la coreografía es súper graciosa, porque sí. hay una mezcla ahí como del de Macarena, ¿no? Hay una mezcla de Macarena, una mezcla de Mujer Robot y una mezcla de... Estamos un poco hasta los, ah, hasta los cojoncitos de que las mujeres qué ricas sois, ¿no? Ahí está. Pues ahí está lo que pensamos a veces cuando nos utilizáis de esta manera. Bueno, pues eh, para que no se utilicen más, ahí nos vamos con Mujeres Ebrigüeres. Rosa, un besazo. Igualmente. Ha sido un gusto hablar contigo. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, adiós, adiós. Me gustan las mujeres altas que no miden más de 1'50, Me gustan las mujeres con los pechos grandes como dos gentejas, Women. Me gustan las delgadas que están gordas como perdas. Me gustan las de Burgos con acento de extremeña. Me gustan las mujeres comunistas. Me gustan las extraterrestres del planeta Tierra. ¡Ah! Me gustan las canívoras, orgánicas, alérgicas, gimnastas, somadosas, pero malas. Me gustan epilépticas, sombradas y ladronas, las políglotas, piedosas. orgàsmicas, viciosas y son frígidas y estrechas women Me gustan las mujeres que saben hacer tortilla pero que por principios nunca pisan la cocina Me gustan las budistas apostólicas y putas Me gustan las mujeres porque se pintan las uñas ¡Ah! Me gustan las carnívoras holgadas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 Chaval, den de de un momento, sí ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Pero todavía sigo preguntando Con las de veces que viene usted aquí, pues ya sabe lo que son Adelanto, aperitivo Sí, no he pedido un aperitivo Bueno, ¿qué pasa? Que hoy estoy de mala leche ¿Por qué? Puede ser porque este señor eh, Tiene un puntito a veces así como de ¿Eh? Pero hace unas canciones Se llama Señor Chinarro Y esto son vacaciones en el mar Lo cual suena bastante alegre Viniendo del de Señor Chinarro Cuidadito, que sí, que está a punto de sacar un álbum. ¿Que cómo se llama el álbum? Pues ahora se lo digo. Pues ni más ni menos, se llama Presidente. viniendo del señor Chinarro, bueno. Y yo, y yo tendré un velero y llegaré primero al Edén, Al paraíso de verdad no será el atar sino un gran bazar todo a cien. Al sitio que los conquistadores esperaban encontrar Al parecer tal era el plan Vacaciones en los plásticos del mar He visto en Google Earth un sexto continente Botellas, trastos y presentes flotan en un remolino Creo que es divino Dios me alegro por mis competidores, hay señores que esperaban encontrar vacaciones en los plásticos del mar. Diré que es mío cuanto me rodea ver el vacío en la marea Y dejaré acertijos en la botella A los regatistas, revanchistas Que vendrán navegando en un contenedor Quizá Ay, señoras sí, y señoras que esperaban encontrar vacaciones en los plásticos del mar plásticos del mar Parejas en el parque están Los hombres lobo van a disfrutar Sin duda sangre correrá Siempre estoy pensando en las musarañas Pierdo mucho tiempo en una mosca ¿Qué pasa? Mis nubes tienen formas infinitas Las personas no se miran Los árboles tienen vida Y te lo cuentan todo Siempre estoy pensando en tu cara bonita El bolígrafo camina y la pelusa desfila se transforma en cualquier No nada entre los dedos de mis pies Y si subo la vista encuentro más agujeros en la pared Ya pasé otra de mis tardes mareando mi café y No ve Esta que estáis escuchando es Dry Martina y la verdad es algo sorprendente, fresco, nuevo, eh, eh, nuevo bueno suena antiguo suena música antigua, suena a cosas incluso si veis su vídeo, que es una preciosidad que lo vamos a poner en, el, en la página del Callejón, en el blog, ya sabéis el blog del Callejón es el elcallejondelhambre.blogspot.com eh, ahí lo veréis eh, como Martina está dentro de los singles, dentro de las canciones, dentro de eh, los vinilos, dentro de las revistas antiguas bailando, moviéndose eh, esta chica, eh, que es una recomendación de Monse de Yashimash eh, que no pierde nunca el tiempo, siempre está pendiente de las cosas, eh, bueno pues eh, la verdad es que nos ha dejado absolutamente asombrados. Una gozada de canción, eh, una gozada de EP que solamente ha sacado tres canciones y estamos pendientes porque porque seguramente en el próximo programa hablaremos con ella y nos presentará este disco. El que nos presentó algo la semana pasada fue nuestro amigo José Casas y nos presentó un grupo que nos dejó impactadísimos. Con esta canción que era su gusta, su gustazo, nos pusimos incluso a bailar. The rain is It's after dark, the streets are swimming with the sharks, it's the right night for the wrong company, and there ain't nothing round here to look at, move along. famous in some backyard in some plastic chair hoping these cigarettes will save us here we go again ah. ecos de todo tipo mezclados en esta canción de Doctor Dog, un grupo que lleva ya 4 5 álbumes con este, que es una maravilla, que nos ha dejado to totalmente asombrados, que es una banda de rock de Filadelfia. Eh, y lo que repiten en esa canción es dónde se ha ido la sombra de la gente, dónde está la sombra de la gente Cuando ya no queda nada, dónde está la sombra de la gente eh, Por desgracia hay muchas sombras de gente que se han ido en esta semana desde que pusimos esta canción Desde desde hace dos semanas, eh, por desgracia por ese terremoto terrible de Japón Hay mucha gente que ya no existe y otra que está en un peligro tremendo Eh, música como esta nos ayuda a continuar como esta y como esta canción que viene ahora que se llama Later del mismo grupo Doctor Dog del que nos estamos enamorando aquí quién es esta banda que suena tan tremendamente psicodélica al mismo tiempo con tanta fuerza rock pues quiénes son pues estos tipos son Toby Lippman al bajo, Scott Mackinnen a la guitarra líder, Fran McElroy a la guitarra rítmica, Zach Miller a los teclados y Eric Slick a los eh, a, la, a la batería. Eh, hacen unas armonías vocales bastante bastante entroncadas Con lo que es eh, bueno pues la música de los 60 Pero sin embargo tienen una sensibilidad absolutamente moderna Una sensibilidad basada en la música de los años 90 Es una gente que, que son capaces de hacer Composiciones que suenan a folk Pero que sin embargo te ponen a bailar Que tienen un ritmo especial Como por ejemplo esta otra I only wear blue Cuidadito con los ritmos lentos Que siempre acaban I explotando Floating in the deep blue And You're an open book Anyone could read you And I'm losing my voice Barking up the wrong tree When you can't be yourself Too much to be Nadie puede decir que estos chicos de Doctor Dog no tienen ritmo en sus venas. El ritmo lo llevan por, vamos, por toneladas... Eh, no hay canción eh, de todo este disco, que se por cierto se llama Shame, Shame, y que es muy, muy recomendable, que no acabe explotando de alguna manera en algún tipo de ritmo que los hace bailar. Eh, yo reconozco que me, me ha enganchado, que os lo recomiendo muchísimo, este disco que se llama Shame, Shame, repito, de este grupo que se llama doctor Dog, y con el que vamos a acabar con esa canción que dice Jackie wants black eye. Jackie quiere un ojo azul. ¿Dónde? No sé dónde querrá un ojo azul, pero ahí va. Don't quit And we're sittin' in the Bueno, señores, sí ha llegado la hora en la que nos vamos, en la que esta luna que nos ha estado acompañando toda la noche, está casi luna llena, tan bonita, tan llena, tan preciosa, eh, nos va a decir adiós. Pero con nosotros también ha estado toda la noche los nanos del callejón por aquí dando la lata. ¿Queréis decir algo? ¿Pegar un grito a cualquier cosa? ¡Viva los nanos! Creo que no se ha oído mucho. Vamos a decirles que se acerquen un poco al micro. Ahora sí se les ha oído los nanos del callejón y solo me queda por deciros que estamos ahí en el blog del callejón, elcallejondelhambre.blogspot.com, en el correo del callejón, de donde queráis, nos buscáis. Y por supuesto, sé todo lo malos que os dejen porque ellas son siempre más malas, aunque están mucho más buenas. Chao, hasta dentro de 15 días.